más de 15 años acompañando al campo pampeano El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco Ganamos Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en del país. usted viene con una orden judicial, una, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la Otras orden. voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra edición de hoy viernes 9 de enero del 2026. El gobierno de Javier Milei tomó una deuda de 3.000 millones de dólares con bancos internacionales para pagar otra deuda. El informe de Camila Hernández Benítez desde Radiográfica. Saludos a toda la audiencia de Farco. El gobierno nacional pagará hoy vencimientos de deuda por 4.200 millones de dólares, sumando un crédito de 3.000 millones de dólares con un consorcio de bancos extranjeros y con 700 millones de dólares ingresados por la privatización de las represas del Comahue. Dialogamos con Rodolfo Trever, analista económico, quien detalló cómo afrontará Caputo y el gobierno nacional este vencimiento. Para solventar esto, ¿qué hace Caputo? Lo que hizo siempre, va a tomar mayor cantidad de deuda. El día de mañana se va a liquidar un nuevo ripo con bancos del extranjero, que todavía no están exactos exacto la cantidad de bancos, pero son, eh, por la información, son todos de los mismos que antes del, del grupo BlackRock. Y estos van a dar 3.000 millones de dólares más para poder estirar otra vez un poco más este, este plazo de inestabilidad del tipo de cambio a, a, a costa de mayor cantidad de deuda. Con una tasa de interés hoy un poco más baja que hace un año, con un 7,5% de interés real en dólares, eh, va a tomar 3.000 millones de dólares de más de deuda externa, lo que manifiesta dos cosas. Hay un esquema que no sobrevive si no es con mayor cantidad de deuda casi mensualmente. Todos los meses pide mayor cantidad de deuda Caputo. No hay un modelo económico sustentable. Todo lo que se trazan en materia económica, en materia de ingreso de capitales, fracasa. Aún entregando todo lo que tienen para entregar, la plata necesaria no ingresa y tienen que ir a mayor cantidad de deuda. Siempre la fuga de capitales es superior al ingreso de, de inversiones de capital. Eh, y esto se solventa únicamente, eh, se mantiene únicamente con mayor cantidad de deuda. ¿Qué le permite esto? La estabilidad social, la poca conflictividad social y la nula oposición política del Congreso. Esos dos factores le permiten a Caputo y a Miley seguir yendo a los mercados y que los mercados le sigan otorgando deuda eh, con contraprestaciones muy fuertes, ¿no? que quedaron claras en el acuerdo en el acuerdo, en el contrato de adhesión con los Estados Unidos. A su vez, resaltó la importancia de proponer alternativas económicas y políticas para enfrentar el desguace que están sufriendo la industria y el empleo. Ante el modelo económico y productivo que Estados Unidos propone para nuestro celo, es condición indispensable para proponer otra cosa. Uh -huh. si, no propone, si, si no, no hay posibilidad de propuesta de generación sí. de trabajo, no hay posibilidad de propuesta de mejora de las jubilaciones, no hay posibilidad de propuesta de mejora de educación, salud, no hay posibilidad de mejoras si no hay un enfrentamiento decidido contra el modelo económico de saqueo que propone los Estados Unidos para Nuestra América. Informó Radiográfica desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. La justicia debe empezar a analizar los amparos contra el DNU que le da más poder a la Secretaría de Inteligencia. El decreto de necesidad y urgencia firmado en diciembre por el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia e impactó en los sistemas de seguridad y defensa. En menos de una semana se presentaron cinco amparos contra la reforma que le da más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Habilita a sus agentes a detener personas sin orden judicial y a sus autoridades a involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron que el DNU legisla en materia penal y de eso debe ocuparse el Congreso. Consideraron que es inconstitucional. Escuchamos a Roberto Cipriano en diálogo con FM en Tránsito. Mira, es muy grave la reforma, no, no solo reforma la ley de inteligencia, sí. sino que reforma otras eh, figuras, otras leyes, o, otros códigos, ¿no es cierto?, porque legisla en materia penal, por ejemplo, uh -huh. eh, que es una de las cuestiones más graves que trae la reforma, que es la posibilidad, por eso se ha dicho mucho en estos días que es la, la creación de una policía secreta, porque se habilita a los agentes de inteligencia, que por supuesto no andan con uniforme ni con identificación, se los habilita a detener personas sin orden judicial, Y sin que se sepa bien a dónde los van a llevar, ni por cuánto tiempo los van a detener, es decir, esto que es legislar en materia penal obviamente está prohibido para un DNU, eh, un DNU que por supuesto no explica el por qué la urgencia de hacerlo ahora, sobre las fiestas, ¿no? Porque el... El Congreso obviamente no está sesionando, pero que tranquilamente podría esperar que sesione el Congreso para que se trate, porque son atribuciones del Congreso la uh -huh. de legislar en estos temas. El otro elemento es que eh, algo que estaba vedado a los organismos de inteligencia del regreso a la democracia, que era la realización de inteligencia eh, política ¿no? hacia las organizaciones, hacia a, a los propios partidos, a los sindicatos, habilita a los organismos de inteligencia a volver a hacer esa tarea de inteligencia obviamente le da mucho más poder a la Secretaría de Inteligencia Secretaría de inteligencia del Estado que no solo concentra más poder sino que además construye una comunidad informativa en la que van a participar todos los organismos públicos incluso el RENAPER o migraciones e información que es muy sensible que es personal, va a poder tener acceso a la CIDE, todos tienen la obligación de aportarles información y bueno, le da mucho más poder porque le da mucho más eh, fondos reservados que no van a tener ningún tipo de rendición de cuentas ni control Desde los organismos que defienden los derechos humanos aseguran que es un gran retroceso el DNU, porque le da poder a la Secretaría de Inteligencia para investigar a organizaciones civiles, sociales, partidos políticos y sindicatos. Mientras tanto, en el Congreso las bancas opositoras sostienen que por la sensibilidad de temas que el decreto abarca, esos debates deben darse en la Cámara. También consideraron que la medida aborda materias que no son urgentes. Además recordaron que la CIDE tiene uso de fondos de los que no se debe dar ningún tipo de explicación, los famosos fondos reservados. Roberto Cipriano aseguró que la reforma es grotesca y es importante que intervenga la justicia. Es muy grotesca la, la reforma, ¿sí? habilitar la, la detención sin orden judicial por fuerzas eh, no policiales que además no van a estar identificadas es muy grotesco. Yo confío en que efectivamente la justicia le ponga un límite a esa ese desborde del poder punitivo del Estado ¿no? porque esa también es la función judicial eh, esperemos que eso se modifique, esperemos que realmente eh, todo lo vinculado con funciones que son propias del Congreso, el Congreso las reasuma entonces de hecho lo que está haciendo es eso concentra facultades extraordinarias que son ilegales de acuerdo a nuestra constitución pero bueno, va, va cambiando digamos las leyes va cambiando incluso la propia constitución Escuchábamos a Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria en comunicación con FM en Tránsito. Vamos ahora a Córdoba. Vecinos de La Falda se reunirán para reclamar contra la nueva concesión del Cerro Lavanderita. El informe de Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria. La comunidad de La Falda reacciona ante la concesión del Cerro Lavanderita. Vecinos y vecinas de la Falda se reunirán este domingo a las 18 horas para reclamar y expresar disconformidad sobre la nueva concesión del Cerro La Banderita. Mediante un comunicado oficial de la Municipalidad, con poca información, la comunidad se enteró que los dueños de los terrenos firmaron un contrato con un prestador privado para la explotación comercial del sitio. Esta medida generó polémica, ya que históricamente el acceso fue gratuito. Escuchamos a una vecina montañista, Patricia Russo. Una movilización absolutamente pacífica, sin pretender establecer cuáles son nuestros derechos, porque estamos diciendo y aceptando que esto es un terreno privado y que si quiere cobrar, cobra, ¿eh? está en su derecho. Lo que eh, queremos transmitir como personas de la comunidad es, la banderita es un ícono, eh, es nuestra cultura y la, los chicos, los corredores decían, es mi infancia. Yo pasé mi infancia en la banderita y que ahora me encuentro un alambrado, o una barrera y que cada vez que pasa tenga que pagar, es muy movilizador. Bueno, el concesionario me dijo, nosotros hace 15 días que estuvimos en la municipalidad y acordamos, la municipalidad aceptó que nosotros hagamos esto. Eh, hay que ver el marco. ¿Aceptó? ¿Puede no aceptar? Sobre el supuesto aval municipal que tiene esta concesión, Patricia menciona la importancia de tener en cuenta a la ciudadanía. Todo tiene que ser, tiene que tener cierto acuerdo, de mutuo respeto, de mutua valoración. No en positivo, de esta manera en 48 horas nos encontramos un alambrado, ¿no es cierto? Eh, bueno, así que uh -huh. nuestra comunidad va a manifestar su dolor y también solicitar que los ciudadanos sean considerados los de nuestra localidad, yo sumo Huerta y Valle Hermoso, porque sinceramente yo subo la banderita no solamente por la falta, yo subo muchas veces por Huerta, por el cerro Yapelló. Hay un sendero que lleva la banderita y ya todo eso se, se limita a, a un alambrado y, a, y al pago de un ingreso. Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, Cruz del Eje. Ahora la información deportiva en el noticiero de Farco. La AFA dio a conocer el fixture del fútbol femenino que otra vez será con transmisión de medios privados. El informe de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. El fútbol femenino de nuestro país conoce su camino a seguir en el 2026 tras el sorteo del fixture en el predio de Seiza. Se jugará A partir de la segunda semana de marzo, la transmisión continuará a cargo del PAC Fútbol Tennet Sports, entregando esta primera fecha. El Social Atlético Televisión ante el Club Belgrano de Córdoba, River Play frente a Huracán, Gimnasia de la Plata Unión de Santa Fe, Newell's All Boys ante San Luis Fútbol Club, con la salida de Leandro Totti Iglesias, el técnico bicampeón del fútbol argentino que probará suerte en Paraguay, Racing ante Lanús, San Lorenzo Boca Juniors el clásico de la primera fecha, Taller de Córdoba Fer Rocarril Oeste y Banfield Independiente para cerrar el primer capítulo los clásicos están previstos de la siguiente manera cuando se juegan en la cuarta fecha Lanús Banfield en el sur del conurbano en la sexta fecha Boca River, en la fecha 9 Belgano de Córdoba Talleres fecha 11 Huracán San Lorenzo y en la fecha 13 Independiente y Racing cerrando el capítulo de clásicos en Avellaneda Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre Tu radio comunitaria de Rosario Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En Paraná, provincia de Entre Ríos escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes 89.3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 Auspicio informativo Farco. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocrédico.com.